Nosotros somos una organización eh, política, social, pero no partidaria. O sea, no tenemos ningún partido político que nos, que nos apoya, eh, uh -huh. que nos sustente, digamos. Eh, y este, por sobre todo, somos absolutamente eh, representativos de nuestra gente, de nuestra gente los eh, uh -huh. villeros, porque en cada barrio, como por ejemplo en la Villa 21-24 y otras villas, está toda Latinoamérica, y ahora hay incluso este, vecinas y vecinos que vienen desde Centroamérica e incluso algunos de, de África. Por lo tanto, este, eh, tenemos esta, esta cosa de, de verdaderamente ser una organización donde estamos todos incluidos, donde no importa la nacionalidad, no importa el color político partidario que tenga o no importa la religión. Por lo tanto, eh, esta es una cualidad... Y, y otra cosa que es importante también es el, el que los compañeros, los vecinos nos dimos cuenta de que por fin hay un grupo humano, un grupo humano que si bien no ha, no ha salido de las villas, que es el movimiento La Dignidad, que este, ha hecho su ingreso a las villas y ha colaborado y participado con un montón de cuestiones que hacen a nuestras necesidades y a, a través primero de ellos y a través después de la creación De, no de comedores populares, sino de cabildos populares que este, también sirven como comedores para los vecinos, pero también eh, nos sirve a, a nosotros como, como un, una pequeña escuela de aprendizaje sobre la cuestión de nuestros derechos. Recuerden ustedes que en la capital federal somos muchas las villas y eh, realmente eh, ninguna villa está siendo atendida por este gobierno eh, insolidario, este, este gobierno también si se quiere corrupto porque cualquiera cualquier ciudadano puede darse cuenta de eso estoy hablando del gobierno de, de la ciudad de Buenos Aires estoy hablando del macrismo pero lamentablemente hay un correlato que, que tiene también de alguna manera relación con el gobierno de, de la nación Y, y bueno, por ese mismo motivo es que nuestra, nuestra organización no responde a ningún partido, pero sí responde a la necesidad concreta del vecino en todos sus, sus espacios. Este, si hablamos de, de cloacas, si hablamos de luz, si hablamos de, de agua, si hablamos de, de la cuestión habitacional, si hablamos de casas que se vienen abajo y no son arregladas, si hablamos de pasillos que están en muy mal estado, o de calles que también nos encargamos, pero obviamente... Cada cosa que nosotros nos encargamos de dar una respuesta, una solución, este, lo hacemos, en, digamos, gracias a la lucha, la lucha de, de nuestro extenso grupo, de nuestro, la verdad que cada vez eh, un grupo más grande, más enorme, en el sentido de que Eh, hoy tenemos, somos vistos, ¿no? estamos siendo vistos por, por este, los organismos del gobierno de la ciudad y también de la nación, por lo tanto eh, estamos haciendo, llegando a los distintos organismos por nuestro listado de petitorio para todas las villas y la pauta de esa, de esa digamos, situación la da el hecho de que cuando solicitamos una reunión vamos entre 10, 12 o 14 villas claro. siempre coco eh, o sea sí sí te quería consultar porque una de las consignas de esta consulta popular es eh, la urbanización con radicación si algún vecino si algún vecino sí, sí. de la ciudad de la plata eh, de, de, de, o alguna vecina de alguna villa eh, quiere interiorizarse sí. sobre el tema qué le decimos que es esta consulta popular bueno eh, estamos hablando concretamente del derecho A, a vivir en el lugar donde desde hace 40 años, 30 años, 20 años, 10 años estamos viviendo. Por, por lo tanto, cada vecino vecino que ocupa un lugar, un espacio, en un terreno que no es propio, obviamente, de ninguna villa este, tiene, tiene ese carácter de ser propiedad de un vecino, ¿no? Eh, por lo tanto, este, de, de estar, pertenecer en, en, en un espacio geográfico donde hay gente del mismo nivel social, eh, nosotros lo que decimos este, es precisamente que eh, el derecho a vivir en la ciudad ya lo hemos ganado por los años que tenemos de, de, de vida en cada barrio, donde hemos eh, hecho crecer a nuestras familias, donde este, eh, pensamos que eh, el gobierno... Eh, tiene que atender las necesidades de la clase social más baja y, y más necesitada en todo sentido el tema de salud educación eh, el tema de vivienda el tema de seguridad de todos los temas y precisamente cuando decimos eh, reurbanización eh, con esa, esta cuestión del derecho a la pertenencia del lugar donde estamos es precisamente porque nos consideramos eh, con ese derecho entonces que el estado sepa que vamos a luchar por la reurbanización de nuestros barrios, eh, pero con radicación, o sea, la presencia de nuestra gente en el mismo espacio físico, o si se quiere, en, eh, en algún corridos eh, eh, de alguna manera corridos hacia un lugar cercano a nuestro barrio, porque sabemos positivamente que hay miles de terrenos del gobierno de la ciudad que está alrededor de una villa. Por lo tanto, nosotros mismos en Villa 21-24 le hemos dado 27 o 28 terrenos que son de, de la ciudad para la relocalización del Camino de Sirga. Así que eso nos está dando a nosotros eh, esta tranquilidad, esta seguridad, porque tenemos compañeros en distintos sectores que pueden este, eh, digamos, conocer esa, esa información y poder transmitírsela a cada compañero de cada villa para que cuando vaya y se siente eh, villa por villa con algún funcionario eh, lo haga con eh, todo el conocimiento en cuanto a sus derechos que tiene y eh, como en este momento estamos recreando el viejo espíritu del, de, de lucha de los compañeros villeros eh, con ese respeto por sobre todo a la identidad de cada uno y... y digamos, sumados a la capacidad y al conocimiento que, que los compañeros dijeron hemos demostrado a lo largo de los años y hoy con el aditamento de estamos recuperando la solidaridad del vecino Villero, del compañero Villero, del amigo Villero, eh, eh, vaya sea de donde sea que haya venido. Por lo tanto, eh, estamos tranquilos, estamos muy convencidos y estamos... La verdad que es un jolgorio para nosotros, por ejemplo, estos días, el sábado, porque ayer, el domingo, eh, por el tema de la lluvia no se pudo continuar, hemos logrado ya alrededor de 6.000, más de 6.000... Eh, o sea, en cuanto a la consulta, ¿no? eh, eh, vecinas y vecinos que se han acercado a la consulta y todavía, como ayer no se pudo hacer, vamos a seguir eh, otro día de la semana para eh, completar la consulta en todo el barrio. Y la verdad que creemos que va a ser... este muy para nosotros muy importante porque nos va a dar la medida de la opinión que tiene cada compañero Villero, sí. porque como hay una desinformación absoluta a través de los medios hegemónicos, hay una de esos des, este, o sea, una desconexión con la, la propia realidad de, de los humildes por parte del gobierno y por sobre todo por parte de esta, de la actuación de. de de esta corporación mediática que se olvida de transmitir, de hacerme saber a los gobiernos nuestras eh, necesidades más, claro. más íntimas, si se quiere. coco bueno, eh, ese es nuestro camino, amigo. Sí, eh, la última, antes de despedirte, sabemos, sí, ¿cómo no? como deben saber muchos, que es un año electoral, hay elecciones, sí, hubo sí, en agosto sí. hay en octubre, ustedes, eh, vos recién nombradas que son apartidarios. Me imagino que... Varios partidos, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, quizás se acercaron para querer un poco atraer gente. ¿Cómo lo manejan esto? Bueno, nosotros eh, eh, mantenemos nuestra presidencia de cualquier, eh, incluso de cualquier decisión o eh, también de una cosa que es la verdad que está en nuestro derecho, si se lo quisiéramos hacer, Este. tratar de que nuestra gente vote a un determinado este, candidato. Eh, pero no lo hacemos. No lo hacemos porque tenemos un absoluto respeto a esta eh, fantástica eh, conformación, digamos, de, de nuestra gente. En cada villa está Latinoamérica y Latinoamérica en general, eh, los compañeros que vienen de Bolivia, de Chile, de Perú, de Ecuador, de, de todos los países de América, no votan acá en la Argentina. Por lo tanto, eh, nos permitimos esta cosa... Eh, fantástica de que cada vecino, eh, si está este, censado, si está empadronado, y si quiere votar, puede votar, al candidato que quiera. Eh, de eso se trata, y si bien, es, es verdad, estamos, siendo, estamos relacionándonos con espacios políticos que, por sobre todas las cosas, están teniendo claro esta cuestión. Eh, y, y, digamos, está teniendo claro y respetan nuestra postura, porque entienden eh, que hay hay una cuestión de, de elevar eh, eh, elevar el sentido de organización que estamos teniendo nosotros este porque y que cada vecino cada compañero hoy ve por sobre todo la transparencia en la, en la honestidad de la acción en la, en la honestidad de a dónde van los materiales que se consiguen con lucha y, y a dónde van van precisamente a responder las necesidades claro. y a superarlas, ¿no? porque Exacto. lo hacemos y por sobre todo eh, le pedimos a nuestra gente, a nuestros vecinos que, que ya no confiaban en nadie, que ahora vuelvan a confiar y se acercan y colaboran con nosotros y cuando tenemos una, una obra un poco pesada, digamos, que de, de, de muchas horas de trabajo, vienen compañeras y vecinas y vecinos eh, a trabajar de distintos barrios en esta, este eh, trabajo solidario que nos damos en distintos barrios. Y realmente eh, es fantástico la respuesta de la gente, del común de la gente, de la gente que nunca antes había participado. Por eso, la verdad que les agradecemos mucho a ustedes este interés y decirle a los compañeros este, de, de Villas, de la provincia de Buenos Aires, que también nosotros estamos eh, intentando, eh, ya tenemos relación con muchos, muchas compañeras y compañeros de distintos barrios del conurbano, y lo que queremos en algún momento realmente ser un... frente villero amplio, amplísimo, que abarque a todas las villas de Capital Federal, abarque a, a las villas del conurbano de la ciudad y también estamos, este, tenemos relaciones con compañeras y compañeros militantes, sociales y también eh, con el mismo sentido no, no partidario, ¿no? político sí, pero no partidario en muchas provincias de la Argentina. Y nos pensamos seriamente, pensamos en esta cuestión de eh, armar un poder de donde eh, luchar y lograr que eh, las necesidades de nuestra gente sean atendidas. Sí. Y sean atendidas, por, sobre todo, por la organización eh, y por el peso que da eh, la presencia nuestra en la calle. Sí, un, un poder de, felices, desde abajo. Sí un, po sí, un poder, un poder desde abajo. Sí, sí, sí. sí. Coco, sí es eh... político, no podemos negar que es político, pero no es partidario. Por claro. lo tanto, este, bueno... Ahí estamos, en la lucha. Coco, desde Radionauta también decimos sí a la urbanización con radicación. Ha sido sí, un gusto escucharte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted y un abrazo enorme. Buenas tardes.